Un montón de cosas. Me dedico mucho más al diseño, pero tengo una pyme acá en Tandil, que es MK, eh, que se dedica a lo que es eh, marroquinería. Uh -huh. eh, yo me encargo del diseño, eh, tengo gente que se encarga de la confección, antes lo hacía yo, ahora tengo gente que, que me ayuda, y me encargo de la venta de cada producto y de las redes sociales. Así que uh -huh. es un abanico amplio. ¿Y cómo nació el proyecto? El proyecto nació... De chica, porque me gustaba el diseño, eh, así que arranqué como a los 13 años, eh, arrancando, haciendo pulseritas, cosas así, algo muy chiquito. Eh, y lo continué después. Si bien no tuve, no fui constante, porque yo era muy chica, iba a la secundaria, pero después ya de más grande me puse con, con este proyecto y mientras estudiaba era como mi trabajo paralelo al estudio. Uh -huh. ¿Y qué estudiaste? Estudié paisajismo. Mira, sí. mira. Sí, me recibí, pero bueno... Eh, Pensé eh, dedicarme 100% a este proyecto, así que bueno, es a, a lo que me dedico hoy. ¿Y qué tiene de diferente, digamos, bueno, lo que haces? Mira, yo me encargo mucho de lo que es el diseño y trato de que cada producto sea diferente al resto. Utilizamos lo que son tapices hindúes, se llama, que son unas telas diferentes, bordadas. Eh, que no se consiguen habitualmente, eh, lo que me pasaba era que iba al centro, me quería comprar algo y veía que era todo muy igual. Entonces lo que decidí fue hacer una línea un poco más eh, diferente a lo que encontrás todos los días. Eh, más que nada nos enfocamos, además del diseño, en la calidad de cada producto. Uh -huh. eh, todos los productos están pegados y cocidos, están forrados en el interior, Todos los herrajes eh, son metálicos, de industria argentina. Entonces, cada producto tiene, aparte de un trabajo de confección eh, sumamente amplio y mucho cuidado en los detalles, el eh, plus del diseño, ¿no? Que hace que sean diferentes. Uh -huh. eh, bueno, es muy fácil, cuando vamos en la calle, eh, se distingue fácilmente de lo que es un M.K., Eh, que bueno, personalmente mirá. me encanta, es como un ¿No orgullo ¿Sí? Está buenísimo. Ahora, ¿qué, qué productos podemos encontrar? Ahora, bueno, por ejemplo, ¿pulseras? No, mira, no. yo arranqué con pulseras, pero después con el tiempo me dediqué más a lo que es textil, marroquinería específicamente. Ajá. Para quienes no saben lo que es marroquinería, es todo lo que es carteras, mochilas, billeteras, riñoneras, eh, todo lo que son los complementos. Y ahora en este momento, hace un par de años, Eh, arrancamos a trabajar con una fábrica de acá de Tandil que me hace también tejidos, así que eh, además de lo que es marroquinería encontramos complementos como decirte eh, gorritos, bufandas, bufandones, uh -huh. eh, más esa línea, ¿no? Uh -huh. Vos nos contabas recién que comenzaste de, de, de, de chiquita, bueno, que por ahí no tenías la continuidad que tenés ahora por una cuestión de, de, de edad también y la escuela y demás, eh, pero ahora hablas en plural, ¿con quién más estás trabajando? Mira, hablo en, plur en plural porque en general, eh, si bien yo lidero el proyecto sí. sobre todo, pero tengo mucha gente que me ayuda. Eh, bueno, mi familia obviamente que está ahí como que lo que se necesite, sí. pero también tengo mucha gente que trabaja confeccionando para la marca. Ajá. En este momento son cinco talleres, uh -huh. eh, bueno, y después ya te digo, la fábrica de acá, después otra chica de acá que se encarga de, de coser las, las costuras finas, uh -huh. entonces, bueno... Eh, Hablar, hablo en plural porque no solo trabajo yo claro. en el proyecto, sino claro. que hay mucha gente, muchas manos. ¿Y dónde encontramos los productos? Mira eh, principalmente en las redes sociales. Yo vendo mucho por redes sociales, pero hace dos años que abrí un showroom. Ahora hace poquito que me mudé al centro. En, en 9 de julio, 962 es un showroom que está abierto de lunes a sábado uh -huh. el concepto de showroom no se basa en que es eh, con cita previa, ¿no? sino que abrimos como un local normal, pero nos gusta el concepto de showroom porque es algo más uh -huh. cálido, eh, la atención es personalizada, el lugar es Eh, como decirte, como que se, se sientan en casa las cosas claro, ¿no? uh -huh. claro, como que los atendes en casa, claro, una cosa exacto. así. Pueden ir, sentarse en el sillón, uh -huh. probarse lo que quieran, se ven al en espejo. Uh -huh. Entonces, como que es un concepto más cálido que lo que uh -huh. es el local. Pero en sí abre de lunes a sábado. ¿Y, ¿Y vos nos decías recién? de 2, eh, eh, julio? 9 9 de julio? ¿9 de julio? julio. Eh, ¿Dónde es? Eh, Entre España y Garibaldi. Sí, exacto que tiene afuera el cartel de MK, mano izquierda, venís y por 9 de julio. Ajá. Y vos hablabas recién de que vendés mucho por redes sociales, más allá de que está el showroom. Eso, la pandemia favoreció, ¿no? Sí, yo me dedico... No sé, yo por ejemplo salgo a ver vidrieras por Instagram. Sí. O sea, es mi forma de... Sí, yo miro vidrieras por Instagram pero está buenísimo sí, es. porque esto es propio esto lo dejó la, la, la pandemia yo no voy más al centro a mirar vidreras las sí, miro por Instagram eh, esto ya viene de antes de la pandemia Ajá. también la pandemia lo fortaleció claro. y también ahí es donde uno se da cuenta de que el local si bien es algo que mucha gente se acerca al local ahora la cosa va por las redes sociales claro. eh, por eso también el concepto de showroom ¿no? uh -huh. eh, vendemos mucho desde las redes sociales yo soy community manager uh -huh. y bueno me dedico a las fotos más que nada porque me gusta ¿no? claro eh, Eh, pero bueno. No, sí. Y es un complemento buenísimo. Sí, sí. Es, porque además es te amplía, de... ¿no? Te amplía el público. No es solo gente de Tandil que sale a ver una vidriera, sino de, es el mundo. Sí, totalmente. Hacemos envíos a todo el país uh -huh. por medio de Correo Argentino. Uh -huh. Uh -huh. Los envíos tienen un costo muy bajo porque gracias al Correo hicimos un convenio. Claro. Y bueno, obviamente las redes sociales te conectan con todos lados. Uh -huh. El otro día sacamos un producto, el día que Camille me fue a conocer, hicimos un video en vivo y el producto quedó sold out en nada. Claro. En menos de una hora qué que linda. De las carteras, qué, ¿no? qué linda claro, esa. ¿Cómo es eh, la relación con eh, AMEP? ¿Cómo llegas a Amep? Bueno, a AMEP llego por medio de una charla que Y nada, me llegó un mail, eh, fui a la charla, me gustó el grupo, me incluyeron en un grupo de WhatsApp y la verdad que es espectacular eh, la cantidad de mujeres empresarias que hay, que nos ayudamos entre todas y no solamente eh, emprendedores chicos, va desde la emprendedora más chica hacia la que tiene ya una empresa armada uh -huh. y la verdad que nos ayudamos mucho entre todas. Uh -huh. Así que bueno, gracias a MEP estoy acá y, y la verdad que es una herramienta muy buena. Uh -huh. Uh -huh. Nos de, me dicen por cucaracha que vos en general... Eh, Toda, toda tu producción está eh, orientada al público femenino. Pero también hay algo, se viene el Día del Padre. Sí. Eh, noticias, sí, les, les sí. digo. Se viene el Día claro, del Padre. También exactamente. En mi y hay, también ah. es que... En octubre, claro, bueno, bueno no, no, empezar, pero estamos ¿verdad? hablando de junio. Eh, se viene el Día del Padre y también estás preparando algo exacto, este es el primer año que vamos a hacer una producción para um, hombres también, uh -huh. eh, siempre lo que fue hombres no, no me ha quedado mucho como yo quería, así que lo he dejado de lado este año con ayuda de eh, novio, padre, familia, incluso eh, tengo en las redes sociales eh, le damos mucha participación al público, claro. entonces uh -huh. las chicas votan, eh, tengo un público masculino muy eh, acotado, ¿no? uh -huh. pero también votan lo que le gusta de productos, etcétera. y bueno, así que este año es el primer año que tenemos dos propuestas para el Día del Padre, eh, hay una que es una agenda que ya está a, a la venta, uh -huh. eh, y aparte, bueno, gracias al Banco Provincia tenemos muchas promos, lo que es el 30% con la tarjeta de crédito, cuotas sin interés, el 40% con cuenta DNI, uh -huh. así que bueno, hay muchas facilidades de pago. Muy bien. muy bien. Esa muy cartera que tenés ahí es un producto tuyo. Sí, exacto. Esta es la cartera que lanzamos el viernes. ajá eh, que bueno, Ah, nuevita, nuevita. Sí, nuevita. A mí me gusta estrenar todo. Muy <risa> está bien. Sí, está, muy sí, bien. Sí, sí. está muy bien. Eh, así que, bueno, la tenía que estrenar. Pero sí, es un producto de los míos. Eh, bueno, como ven, tiene todo todo lo que son los herrajes, chapitas, eh, todo. Estamos en cada detalle. Y la idea de cada producto, como yo decía, es la calidad, ¿no? Que la clienta venga, se compra un producto, haga una inversión eh, y le dure por un montón de tiempo, y también que se adapte a diferentes usos. Entonces, claro. con un solo producto que compre, claro. eh, ya tiene un abanico de opciones bastante uh -huh. amplio, y que después vuelva a comprarse otros complementos gracias a la calidad de ese producto. Claro. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Después de varios años eh, de, de haber hecho marroquinería, es lo que la, es lindo que las clientas vuelvan y claro. digan, no, esta es la recontra uso, así claro. que me llevo otra. Uh -huh. claro. ¿Y a futuro? Bueno, futuro, muchos planes. Por <risa> eh, ejemplo. Bueno, eh, por ahora estamos con el tema del Día del Padre, pero siempre sacando productos nuevos. Eh, hay un poco de todo, eh, pero bueno, tampoco quiero nada. <risa> <risa> está, está, está muy bien, bien. Está muy bien. Está ¿eh? bien, está bien. Lindo, ¿eh? Eh, y también eh, agendas, nos decías, ¿no? Y, y, y en este caso son agendas donde, eh, eh, como no sé qué se llaman? Perpetuas. Perpetua eh, se llama, sí. ¿no? La que les podés cambiar año tras año al repuesto. Sí, exacto. Eh, bueno, como te decía, los productos, la idea es de que eh, cuesta mucho juntar la plata para cada producto. Entonces, una vez que la juntan, que lo compran, que les dure para siempre. Claro. Las agendas en especial es un artículo para regalar que está espectacular, sí. porque aparte que tenemos diseños eh, originales, hay uh -huh. eh, abren los ganchos, le ponen el repuesto y claro. la siguen usando año tras año. Claro, claro. Entonces, uh -huh. bueno, todos estos productos los pueden ver en la tienda online uh -huh. eh, con precios, detalles, eh, todo. Y si no, en Instagram, eh, como MK, Martina Knell. Muy bien. ¿Y cómo, ¿Y cómo es la tienda? La tienda La tienda también, Martina Knell. Eh, Perfecto. Si, si buscan, eh, van a encontrar el Instagram, ahí está todo el link. Es KNE... LL. Doble L. Sí, ah, y igualmente si buscan como MK, suele aparecer. De hecho, el logo es la M y la K. Es la de M y la K. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, eh, por lo que vimos aquí, es muy, muy lindo. Muy a, linda, ¿eh? Camila me la dice, la Mirá que lindo. Tiene muy linda. Sí. ¿Eh? muchas gracias. Camila sí, sí. me dijo, ¿me regalás cinco? Claro. Sí, ahora, espérame. <risa> Una eh, de cada uno. Primero cumplo un año yo, antes que vos. <risa> o no no ¿Eh? bueno, igual pero ya, ya no hay tanto stock <risa> Listo, <risa> fuiste Gracias Martina, gracias por decir que no había stock Decir todo lo que ellas piden, no hay stock bueno. Así, viste no me... No, me no, no, no. <risa> no, bueno, el, el stock es otro tema Costó mucho tener stock claro, La claro, que claro. Cualquier emprendedor que esté Escuchando eh, puede saber Lo que cuesta tener que invertir tanto eh, Pero bueno, el día de hoy Tengo mucho stock en el showroom Gracias uh -huh. a mucho trabajo eh, Pero está bueno que las chicas vayan Que puedan elegir Claro. lo que pasó el día el año pasado para el Día de la Madre que se vendió muchísimo. ¿Y qué pasó? Yo una semana antes del Día de la Madre no tenía stock. Uf. Y eso que me había preparado. Y la verdad que fue re frustrante decir, bueno, no, venía gente, no, no tengo stock. Así que ahí fue bastante, eh, como que se hizo un quiebre, ¿no? Era, o continúo trabajando con una sola persona de a poquito, de a lo que yo pueda, o me arriesgo no, mucho, claro. trabajo con mucha gente y... Corro mucho riesgo uh -huh. también. Uh -huh. Pero bueno, eh, obviamente... A mí me gusta hacer claro. inversiones. Arriesgarse. Agarré, sí. Eh, empecé a trabajar con mucha más gente y ese año fui a la Expo Jardín, uh -huh. que la verdad que también ayudó un montón. Eh, se vendió mucho y bueno, también después de ahí pude mudarme a un lugar más grande. Claro. mira vos. Bien. Eh, bueno, bien. felicitaciones por el trabajo que bueno, haces Es eh, muy, muy lindo, lo mejor. Y estaremos en contacto. Eh, bueno. Ya sabemos, eh, te van a ir a visitar las chicas eh, en busca de mi agenda de bufandas. ¿Sabes para hombres sí, sí. bufandas. Sí. Bufandas, oh, chicas. eso eh. ah, bueno. ahora lo próximo Que viene, lo más más próximo son las mochilas materas y bolsos de viaje. También. Así que, que eso también es un artículo que pueden usar tanto hombres como mujeres. Totalmente. Y bueno, ¿Eh? Así que ya saben lo que me tienen que comprar: <risa> una matera. ¿Eh? Una matera. Sí, la bujanda, la gente, todo. Bueno. Todo. Haciendo... Dale, no. <risa> Hacemos Martina, un corto. muchas gracias bueno, por la visita y nuevamente felicitaciones. Dale, ¿eh? Nos esperamos en las redes sociales. Cómo sí. no, ¿eh? ahora Camila se va a ocupar de. Ahora los vamos a replicar, ¿eh? replicar en la, las nuestras. Dale, Martina Canel, ¿sí? ¿Está bien o no? Knell. Knel. Knel. Knell. Knel. Knell. Knell. Es difícil. Knel. Claro. No, no importa. <risa> <risa> eh, nos estuvo visitando y contándonos su proyecto, muy interesante, por cierto. Uh -huh.